c Ya s a l ó n a todos mis hermanos, hermanos, hermanas visitantes. Pueden tomar asiento. paracha de esta semana se llama Shemot, como bien mencionaba nuestro rabino. Shemot, su nombre es. ¿Qué d e significa nombres? Está ubicada en el libro de Shemot, como acabamos de leer, capítulo 1. Del versículo 1, capítulo 6 hasta el versículo 1. Hoy、oh, es fabuloso, gracias varón. Ahora sí me veo. La j a c t a r á e s t á ubicada en Yermillaho, capítulo 1, del 1 al 23. Y el Brihad a s á e s t á lo leímos en el libro de Hebreos, 11:13. 23:26. En primer lugar, tenemos que ser agradecidos, como siempre, al Eterno por la posibilidad, por su bondad, por su misericordia, de traernos a disfrutar de este Shabbat. Vamos a orar. Bendito seas tú, Señor. Rey del Universo, que nos permites en esta hora poder estar aquí y escuchar de lo que tú tienes para nosotros en este día, de tu palabra. Este día, Señor, donde comenzamos un nuevo libro, el libro de la redención, de la libertad del pueblo. Te ruego, Señor, que tú ministres en cada uno de nosotros con tu palabra. Ministres, los músicos, cantores, ministres, en todos los que tienen que ver con la alabanza, la adoración en ti, con los diezmos, las ofrendas, Señor. Ministra tú, para que todo llegue a ti, Señor, como olor fragante en tu presencia y puedas tú sentirte, Señor. Gozoso, alegre, contento, para bendecirnos cada día más a este pueblo bella, Señor. Te lo rogamos en tu nombre. Bechen Jesús a Masía. Amén. En las p a l a c h a s anteriores, Bereshín, nosotros habíamos hablado, el rabino le tocó esa, esa paracha preciosa también, de Toldot, generaciones. Allí el Eterno le hace una gran promesa a nuestro padre Jacob. Promesa que hasta el día de hoy se ha venido cumpliendo. Esa promesa está en b e r e s h i t capítulo 28 verso 3. Vamos a ver qué dice esa promesa que está en b e r e s h i t Fíjense, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. En el hebreo lo coloqué también así: Vialikta l i k a a l h a m í n que significa también serás congregación de pueblos. b e a y i k t a Likajal j a a m í n Seremos congregación o somos congregación de pueblos. Todos somos un pueblo, pueblo escogido por el Eterno, pueblo santo, pueblo apartado. ¿Por qué? Por su gracia y por su infinita misericordia. El Eterno ha sido muy misericordioso con su pueblo Israel. Y todos los que nos llegamos allí nos apropiamos también de todas las promesas que el Eterno tiene para su pueblo. Nosotros somos pueblo. Dígale a a r g e n t i n a a su lado: somos pueblo elegido por el Eterno. Dígale. Somos pueblo elegido por el Eterno. Esta expresión, mis hermanos, tenganla presente, porque la vamos a ver dentro de un r a t i c o más. Donde vamos a profundizar por qué somos nosotros pueblo elegido por el Eterno, o por qué hemos sido pueblo elegido por el Eterno. Cuando fallece nuestro antepasado Joseph, cuando él fallece, vino otro faraón. Y al venir otro faraón, las cosas cambiaron. ¿Por qué cambiaron? Porque vino otro gobierno. Vino otro gobierno. Y lamentablemente el gobierno que vino con este faraón no tenía temor al eterno. No, no tenía temor a Dios. Como sucede generalmente en los países, en diferentes países, cuando hay un cambio de gobierno, cuando hay un cambio de, de, de autoridades, las cosas cambian. Bien sea políticamente, Bien sea socialmente, bien sean económicamente, pero, la, pero las cosas cambian. En el, de Egipto, en el pueblo de Egipto, las cosas cambiaron. Y cambiaron, pero drásticamente. Pero drásticamente. Aún a pesar de eso, de que el faraón no tenía temor de Dios, y esto es grave, muy grave, no, teme, no tener el temor del Eterno. Nuestro pueblo de Israel, ¿qué pasaba con nuestro pueblo de Israel? Como lo leímos en la p a r a c h a crecía y crecía y crecía, se multiplicaba y se multiplicaba, económicamente, socialmente, culturalmente, y hasta el día de hoy eso sucede con nuestro pueblo de Israel. Sucede cada día, en todos los mm, mm, periódicos, revistas, en internet, nosotros podemos ver. Cómo nuestro pueblo sigue progresando en las ciencias, en la cultura, en la, en la medicina, en las artes,、eh, en todo, en todas las cosas, nuestro pueblo sigue progresando. Entonces, el faraón, atemorizado, amenazado, con esta situación tan creciente del pueblo de Israel, Porque el pueblo i s r a e l no es que era que estaba creciendo lentamente. Por ejemplo, se moría un, un israelita a los 100 años, 120 años, pero nacían miles. Uno solo que se moría, así se multiplicaba el pueblo i s r a e l Uno solo que se moría, se multiplicaba porque nacían miles. Entonces el faraón, cuando vio esta situación, que el pueblo estaba creciendo y creciendo, sintió temor. Demasiado temor. ¿Y qué fue lo que hizo este faraón? ¿Qué hizo lo primero? Cuando un, cuando un presidente o cuando un, dicta, un, un líder ve que hay problemas en su gobierno, Comienza a tomar decisiones como, como, bueno, arbitrarias, sin consultarlas. ¿Qué fue lo primero que hizo este faraón? Ordenó llamar a las parteras de su mayor confianza del pueblo de Israel, de Egipto, las mandó a llamar con nombre y apellido. Una de ellas era Cifra y la otra era Fua. De su mayor confianza. Y le dio orden. y l e s d i j o Quiero que de ahora y d e adelante. Todo bebé. Maten a todo bebé que nazca. En el pueblo de Israel. Oye, tremenda orden, ¿no? Como que si le estuviera diciendo. Bueno, cada vez que salgan ustedes se toman un vaso con agua. No. Les está diciendo: Maten. Maten a todos los bebés que nazcan en el pueblo hebreo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasó allí? Estas mujeres, que de alguna forma estaban dentro del plan del Eterno, dentro del plan de Dios, estas mujeres no obedecieron al faraón. No lo obedecieron. El faraón, posteriormente, vengan acá, las llamó. Hey, ustedes dos, explíquenme, ¿por qué ustedes no obedecieron? ¿Qué pasó? Cifra y Fua le dicen: Mire, este faraón, lo que pasa, y escuchen bien lo que, lo que les voy a decir: lo que pasa es que las mujeres israelitas son tan fuertes, tan valientes y tan sabias, fuertes, valientes y Y sabias que ellas saben atender su propio parto. Y cuando nosotras llegamos, ya ellas han atendido, han atendido el parto, han atendido su, el nacimiento. Baruch hacen por esto. Bendito sea el Eterno por la valentía, por la fuerza, por la sabiduría que tienen las mujeres israelitas hasta el día de hoy. ¿Verdad? Amén. Valentía, fuerza y fortaleza. Sabiduría para atender su propio parto, y todavía e s o existe, ¿verdad que sí? Oye, el faraón se quedó así como, como tieso. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el faraón? Mandó otra, o sea, tomó otra decisión, bien, pero, pero bien. Agarrada por los cabellos, sin consultarla, porque todo líder es así, es decir, el que se cree con la, el poder en la mano, con el poder absoluto, sin consultar con más nadie. Benditos sean los profetas del Eterno, de nosotros, benditos sean nuestros padres, que todo lo consultaban con el Eterno. Amén. Todo lo consultaban con el Eterno, y todas las cosas salían bien. Entonces, Él dice: Bueno, ordena a toda su gente que de ahora en adelante todo bebé que nazca sea lanzado al río Nilo.、E、imagínense ustedes: Todo bebé que nazca sea lanzado al río Nilo. Le s voy a hacer un comentario: cifra, mujeres egipcias. Este, de confianza del faraón, fueron bendecidas grandemente, tanto ellas como sus familias, por no obedecer la orden de este señor, del faraón. El eterno las bendijo, ahí está en la t o r á las bendijo grandemente, por no atentar contra la vida de ningún hebreo, de ningún bebé hebreo. Interesante ahora, que Él ordena que todo niño que nazca sea lanzado al río. Bueno, vamos a ver cómo se defiende nuestro pueblo. Fíjense que hay tanta sabiduría en las mujeres, tanta santidad en las mujeres israelitas. Jokabe. t Que era la, la esposa, de, la hija de, hija de Levi, la esposa de a n r á n también ustedes lo pueden buscar. Jocavet toma a su hijo, de apenas tres meses de nacido. ¿Y qué hace? Lo prepara, imagínense ustedes este escenario. Lo prepara, lo pone en un canasto, con todo el dolor de su alma, Con todo el dolor de su corazón, lo toma, lo besa, lo acaricia y lo coloca allí. ¿Por qué lo hace? Porque ella tenía plena confianza en el Eterno de que todo iba a salir bien. Ella tenía confianza en el Eterno. j o k a v e t tenía absoluta confianza de que todo iba a salir bien. ¿Por qué? Porque su mirada, su fe estaba puesta en el Eterno. Amén. Toma el niño, lo mete en el canasto y le dice a Miriam, su otra hija, llévalo al río. Y bueno, el niño, el canasto, anduvo, anduvo por el río Nilo hasta que llegó. ¿Dónde llegó el, el, el canasto? Llegó donde estaba justamente la hija del faraón. La nodriza del faraón, de la hija del faraón, ve el canasto, lo recoge, lo agarra y se lo lleva a la hija del faraón. Y miren este escenario también. Cuando la hija del faraón ve este canasto, ¿A quién ve ella? Cuando ella ve ese canasto, ve al niño, al bebé, ella no está viendo a cualquier bebé. Ella está viendo a un bebé sobrenatural. Lo ve con tanta alegría, con tanta emoción, lo agarra, lo levanta. Hasta circuncidado e s t a b a Quién sabe cuál sería la hermosura de este bebé que ella lo toma con tanta alegría, con tanta emoción. Miriam, su hermana, viendo lo que estaba sucediendo, se le acerca y le dice que ella conoce a alguien en el pueblo hebreo que puede amamantar al niño. Y que le responde, tráigala enseguida. Tráigala enseguida, b a r u j h a s h e m ¿Por qué? Porque Miriam、eh, Jocabet estaba en los planes del Eterno. Entonces, tráiganla para amamantar al niño. La hija del faraón agarró al bebé y lo crió. Y empezó a criarlo y a criarlo y a criarlo. Bendito sea el Señor. Todas las madres que están aquí saben lo que significa un bebé, sobre todo un bebé de, de apenas tres meses, cinco meses, un año, saben lo que significa eso. Amén. Bueno, los padres también que tienen que saber lo que sufren las madres por sus esposas, pues por eso. Moshe comenzó a crecer, comenzó a crecer Moshe en el con, con, con la hija del faraón y crecía Moshe. ¿En qué crecía? Crecía en conocimiento, en habilidades, crecía en toda la cultura, la cultura del pueblo egipcio, pero también en la cultura del pueblo hebreo. Él sabía que él, era, que él tenía su identidad. Su identidad era de hebreo. m o c h e y a de joven, comenzó él a, a darse cuenta de que su pueblo estaba pasando por muchas necesidades. Muchísimas necesidades. Y él, v e n d r í a yo, no sé. 20, 25 años, joven, lleno de ímpetu, lleno de, de energía, quiso defender al pueblo de Israel, quiso defender al pueblo de Dios. Un día vio a dos judíos maltratando a un hermano hebreo, y q u é hizo, Mo, hizo Mosén, agarró y mató al egipcio. ¿Y qué hizo con el cadáver? Lo enterró en la arena. Quizá vio para todos lados, de aquí para allá, y lo metió, lo enterró en la arena. ¿Eso se quedó así? Vamos a ver. Al día siguiente ve a dos hermanos hebreos discutiendo, hebreos discutiendo. ¿Y qué le dice? Moshe los advierte. Y uno de ellos le dice: ¿Qué? ¿Qué pasa? Ahora tú te crees, tú te crees príncipe y juez de nosotros para también matarnos. Bueno, dale, pues mátanos. ¡Guau!、Wow. Moisés se sintió descubierto. O sea, el cadáver que él había ocultado ya lo sabía todo el mundo. Para ver qué d i c e la cita de este momento. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Shimon 2.12. Y en la otra parte dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moshe. Shemo 2.15. ¿Qué hizo Moshe? Moshe no le quedó otra alternativa que salir huyendo, huyendo hacia m a d i a n Salió huyendo de Egipto. Porque se i ó descubierto. Había cometido un asesinato, mis hermanos. Y había un asesinato que él sabía que tenía que pagarlo. Terrible cosa. Acabar, quitarle la vida a alguien. Yo me voy a detener en este punto porque me parece muy importante esto. Vamos a colocar aquí. A ver. Se puede esconder el pecado. No se puede esconder el pecado. Por mucho que hagamos nosotros, no se puede esconder el pecado. Moshe pensó que él podía hacerlo. Moshe pensó que él podía esconder eso. Que nadie se iba a dar cuenta. Pero ya hasta el faraón lo sabía. ¿Y qué pasó? Tuvo que huir. Nosotros, si analizamos bien la situación de, esta, de, esta, de, esta, de este asesinato, nos preguntamos: ¿nosotros ¿podemos ocultar el pecado? Por mucho que nosotros intentemos ocultar los pecados, aquel que lo ve todo, incluso hasta las intenciones de nuestro corazón, Lo sabe, no podemos nosotros esconder ningún pecado, hermanos y hermanas. Hay pecados intencionales, hay pecados este, no intencionales, hay muchas formas de pecar. La idea es no esconder el pecado, no tapar el pecado. ¿Por qué? Porque eso nos trae demasiados problemas. Hay que ser transparente, hay que decir la verdad, hay que decir la verdad s í Decir la verdad, no nos queda otra. Este dedo que ustedes ven aquí, dedo chiquitico, ¿este dedo puede tapar el sol, como dice el refrán? No, nunca este dedo podrá tapar el sol. Pero ahí a veces creemos que nuestro dedo puede tapar el sol y cubrir las cosas, y aquí no ha pasado nada. Hay algo que también creemos nosotros que podemos hacer: justificar las acciones que nosotros hacemos, justificar el por qué lo hice. Moshe, bueno, digo, bueno, yo, yo quiero libertar a mi pueblo, yo lo quiero. Liberar, pensaría eso. No podemos justificar absolutamente ese tipo de, de pecado. Hay que pensar muy bien, mis hermanos, que no hay nada que, se, que justifique los malos actos, las malas acciones, los pasos incorrectos. No hay nada que justifique. Bueno, pero es que, mira, vea c á yo, yo lo hice así porque yo soy así, ese es mi carácter y nadie me va a cambiar. Mentira de, desde todo punto de vista. No, bueno, lo que pasa es que él o aquella, este,、eh, o mi hijo, mi hija, ella lo hace así porque bueno, ese, así se, así la c r i e l a así se va a quedar y punto, ya no puedo hacer más nada. Estamos justificando las cosas. No podemos justificar las cosas. No debemos justificar el pecado. Para nada. En ningún momento. El que se duerma está justificando el pecado. Así que no se duerma. Amén. No se duerma porque viene lo mejor. Viene lo mejor. Moshe trató de encubrir una situación. Bien difícil, bien difícil. Y al final, ¿qué pasó? Él tenía su carácter, tenía su, su ambición de poder, quizás, tenía su energía, como todo, todo muchacho. Pero todo a él le resultó que un rotundo fracaso, un rotundo fracaso. Cuando nosotros queremos hacer las cosas por nuestros propios medios, ¿qué hacemos? Sin consultar con el Eterno, fracasamos. Y fracasamos si nos caemos y nos damos bien duro. Horrible. Amén. Nos damos bien duro. Por eso es que todos los pasos, uno, dos, tres, los pasos que tengamos que dar en esta vida, tenemos que consultarlos con el Eterno. Tenemos que, en una vez predicaba el rabino, decía, subir, oírnos al monte, y ahí en el monte de oración, hablar con el Eterno, consultar con Él, orar. Y saber q u é Él nos está diciendo en ese momento. Hay decisiones trascendentales que nosotros podemos tomar en la vida y que estamos tomando cada día. Pero lo más importante es consultarlas con el Eterno. No demos ningún paso, mis hermanos. Así、si、sea un negocio, una empresa, un, un, un noviazgo, un matrimonio, sin consultarlo con el Eterno. Y que esa consulta, por supuesto, si es posible, hasta lleve un testigo. ¿Testigo para qué? Para que, o n c h e l e s í estoy de acuerdo, estamos de acuerdo, lo estás haciendo bien. Un hermano, una hermana, un anciano de la congregación, el rabino o la rebexa. Vamos a ver qué piensa usted. Pero no demos un paso, ni un paso en falso, porque eso nos trae consecuencia. s Y eso fue lo que le pasó a m o c h e Le trajo a m o c h e muchas consecuencias negativas. Pues bien, entonces, ¿qué le pasó a m o c h e q u é le pasó a m o c h e h u y ó a dónde? ¿Huyó a m a d i a n Fue a Madián, a la tierra de g i t r o Entrando a la tierra de g i t r o allí g i t r o sacerdote de Madián, jefe, le llaman s h e i k un hombre muy pudiente, un hombre bastante,、eh, sí, pudiente. Las hijas de g i t r o todos los días llevaban a sus, a sus ganados, sus ovejas, A pastar y a buscar agua. Ese día Moisés estaba allí, cerca del pozo. Y las hijas fueron, ¿qué pasó? Las hijas fueron este, agredidas o trataron de agredirlas unos forajidos. Pero allí estaba Moisés. Y Moisés la salvó s de aquella agresión, de aquellos forajidos. Ellas agradecidas le dieron de beber, le dieron de comer y se fueron para la casa. Cuando llegan a m a d i a donde es su padre, el padre les pregunta: Bueno, ¿y qué les pasa a ustedes? ¿Por qué vinieron tan rápido? Hoy, si ustedes se llevan hasta horas y horas. Y vinieron tan rápido. No, lo que pasa es que les contaron: Este señor, este varón nos ayudó. Con el transcurrir del tiempo. Moshe se casa con Séfora, una de las hijas de Gitrón. Y es nombrado, le dan el, el, el cargo de pastor principal de la, del, del ganado de Gitrón. Todo eso iba encaminado dentro de los planes del Eterno. Encargado, dueño, pastor de lo, del ganado de Gitrón. qué Bendición tan grande, inmensamente grande. Es decir, estoy saliendo huyendo de allá de donde vengo porque me van a matar. Y resulta que donde llego ya me están nombrando pastor y de paso me están dando. Tengo ya una, una mujer, una esposa. Bendito sea el Eterno por todos sus planes cuando seguimos con él y cuando estamos con él. Más sin embargo, Moshe tuvo que pasar y atravesar su desierto. m o s é e tuvo que pasar por muchas necesidades, moldear su carácter, crecer, aprender muchas cosas, muchísimas cosas. Estando m o s é e en el desierto un día con el ganado, él ve la zarza, que lo leímos en la p a r a s h a ve la zarza, una zarza ardiente, y se acerca a ver qué es lo que estaba pasando allí. Interesante porque, oye, Ver un monte como que prendido, una z a r z a d i e n un... t e ¿Qué es lo que está pasando allí? Cuando Moshe se acerca a ver, el Eterno q u é le dice: Moshe, Moshe, no te acerques, porque este lugar que estás pisando, santo es. Señor, heme aquí. ¿Qué le dice el Señor? El Señor le dice. Y vamos a ver lo que dice la lámina. Ve. Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de m i r a í de Egipto, al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Shemó 3.12. El Eterno le está diciendo a Moshe que. Vaya a donde el faraón y le exija dejar salir a su pueblo. ¿Para qué? Para que le sirvan. ¿Para qué estamos nosotros aquí, mis hermanos? ¿Para qué estamos? ¿Para qué nosotros venimos en c a d a hacia a b a d o durante toda la semana? Estamos aquí única m e e n t y exclusivamente para servir de corazón, de espíritu y en alma al Eterno. Amén. No tenemos otra alternativa. El Eterno lo único que demanda de nosotros es. Nuestro servicio, nuestro servicio de corazón, con humildad, con honestidad. Él no nos está demandando otras cosas, no nos demanda trabajo fuerte, no nos demanda、eh, cosas que no podamos cumplir. Él lo único que quiere es que nosotros le sirvamos en espíritu y en verdad para así de esa manera apropiarnos de todas las promesas que Él tiene para nosotros. Amén. Si nosotros no hacemos caso, no oímos la, la voz del Señor, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces nos quedamos tiesos, nos, no, no, no, no avanzamos, nos quedamos allí. Porque el Eterno lo que quiere es que bendecirnos, así como se lo prometió, se lo dijo a Jacob, te haré una nación, te daré un pueblo, te fe, te, que será fecundo, te multiplicarás, te haré rico, te daré todo. ¿Y qué hizo Jacob? Obedeció. Obedeció. Amén. Obedeció. Solamente lo que tenemos que hacer nosotros es obedecer, mis hermanos, para recibir todas las bendiciones que el Eterno tiene para nosotros. Entonces el Eterno le está diciendo a Moshe en el monte, le está diciendo, ve al faraón, ve y dile, dile que deje ir a mi pueblo. Ah, bueno, aquí, comienza, aquí comienzan los problemas. Moisés comienza a tartamudear, comienza a poner obstáculos, comienza a decir mil cosas. Y ustedes lo saben, o sea, ustedes han leído, y lo leímos acá. Señor, no sé hablar. Señor, este, no tengo capacidad. Señor, no tengo conocimiento. Señores. Eh, eh, mil, mil excusas. Pero qué pasa? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué nos dice el Señor a cada uno de nosotros? ¿Qué nos dice? Yo te escogí a ti, y tú eres el que vas a ir. Yo te escogí a ti para que hicieras este trabajo, y tú eres el que lo vas a hacer. Yo te he hablado a ti, y tú andas dándole vuelta y vuelta, pero tú eres el que lo vas a hacer. Hace 14 años, mañana celebramos 15 años, Baruch Hachem, yo creo que b e l a c ó Harán 16 años, Rabino, no sé si me equivoco. El Eterno le estuvo hablando a usted para crear una congregación. 18, 18 años. Estuvo diciéndole, estuvo diciéndole, y estuvo diciéndole. Hago, o sea, en este momento ellos están haciendo memoria. El rabino y su esposa. El eterno hablándoles. El eterno hablando. A Esteban, su hijo. El eterno hablándoles. Para constituir esta congregación. Y ahora, mañana, tenemos una celebración de 15 años. Ya constituida, plenamente constituida. Baruch Hashem, por eso. Un aplauso al eterno, por eso. Un gran aplauso. ¿Por qué? Porque ellos escucharon la voz del Eterno. Ellos escucharon, ellos fueron sensibles a la voz del Eterno. La hermana fue sensible a la voz del Eterno. El rabino fue sensible a la voz del Eterno. Y cuando nosotros tenemos la sensibilidad en nuestro corazón de escuchar la voz del Eterno, las cosas se realizan, se dan. Amén, se dan. Y miren, aquí estamos. Aquí estamos. Y, así, y aquí seguiremos. Solamente un amén. Amén. Amén、Solamente. Y cada día, cada día como a a día, d c he dicho en otras perédicas, cada día este territorio será ensanchado, y ensanchado, y ensanchado y ampliado. En una oportunidad, la Rebexa dice: Por aquí, o dijo. Por aquí han pasado miles y miles de personas. Es verdad. Los bendecimos donde quiera que se encuentren. Pero esa es la realidad. Han pasado por Bellacó miles y miles de personas que no están aquí, pero fueron bendecidas en este lugar. Amén. Y grandemente bendecidas en Bellacó. Gloria al Eterno. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Porque somos, tenemos que ser sensibles a su voz, a su llamado. Y Moisés, al final, ¿qué dijo? Sí, Señor, iré. Iré. Moisés se reúne, se reúne con su hermano Aarón. Aarón es elegido el portavoz, Aarón es elegido el portavoz en esta, en esta misión. Gran misión. No sé a cuántos de ustedes o a cuántos de nosotros nos ha tocado ir a una misión tan pero tan grande como esta. Los emprendedores que están aquí, emprendedores de empresas, emprendedores de negocios, yo sé que están acá. ¿Cuántas veces les habrá tocado esto de ir? A abrir o a aperturar su empresa, su negocio. Pero Aarón y Moshe, ¿a qué iban? Fueron a Egipto, fueron a Misraíl, a decirle al faraón y a decirle al pueblo: el tiempo de la redención ha llegado, el tiempo de la redención ha llegado para el pueblo de Israel. El faraón no les cree. No les creyó. Sino que más bien, cuando ve estos dos personajes, ¿qué hace? ¿Qué hace el faraón? Ah, ustedes vienen a liberar a este pueblo. ¿Quiénes son ustedes? Pero ellos están escuchando la voz. Ellos están obedeciendo al eterno. Aarón y Mochés están obedeciendo al eterno. El faraón intensifica sus trabajos. El faraón redobla el trabajo y aparte de que lo intensifica y le redobla el trabajo, hasta le quita la paja para seguir construyendo ladrillos. Imagínense ustedes. Le quitan lo más importante que es la paja. Porque con la paja se hace el, el adobe, el ladrillo. ¿Ah? Lo endurece, por supuesto. Y v i e n c ó m o ustedes se la resuelven. Le quita eso. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Pero m o s h e no se queda allí. m o s h e regresa al monte. ¿A dónde regresa? A su monte. A hablar con el Eterno. Imagínense ustedes la investidura. La. la Sí, el liderazgo, la, la fuerza que tenía Moshe para hablar con el Eterno, la unción, esa es la palabra, la unción que tenía Moshe para hablar con el Eterno, que fue al monte a recriminarle, a, preguntar, a reclamarle al Eterno: ¿por qué has hecho tanto mal a esta gente? Vamos a ver cómo dice la lámina. Entonces, Moisés se volvió a Elohim y dijo: Señor, ¿por qué aflija a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? El Eterno le responde: El tiempo de la redención está cercano. El tiempo de la redención está cercano. Y eso me, me, me llama la atención porque. Mucho, poderosamente la atención porque redención significa libertad. Y la redención del pueblo de Israel era mi redención también. Era la redención de cada uno de ustedes. A través de Masía. Bendito sea el Eterno. Bendito sea Masía. Porque en ese momento se estaba gestando la redención, la libertad de cada uno de nosotros. Porque nosotros estábamos siendo q u é esclavos del pecado. Esclavos del pecado. Y nosotros, allí se estaba gestando la liberación, la redención de nosotros. Amén. Fíjense, estamos en el mes ahorita, en el mes de Tisri, enero. Y dentro de unos meses viene el mes de Nisán en el hebreo. Abril. 18 de abril. ¿Qué celebramos nosotros el 18 de abril? Pesa. Pesa. ¿Y qué significa el pesa para nuestro pueblo, para nosotros? La libertad. La libertad, la liberación. ¿Y cómo? Ya nosotros deberíamos, fíjense bien. Era como un reto. Ya nosotros deberíamos estar más que preparados, más que preparados, r e v e x a las que tienen la organización, para celebrar el PESA de este año. Amén. ¿Por qué? Porque hay que celebrarlo c ó m o Hay que celebrar ese PESA con alegría, con emoción, con entusiasmo, pero sobre todo con mucha reverencia. Reverencia, sabiendo de lo que estamos nosotros recibiendo. Bendito sea el Señor por la liberación. Bendito sea el Eterno por la, la redención de cada uno de nosotros. Bendito sea el Eterno por su vida, por la vida de su familia, por la vida de sus hijos, de sus hermanos, por la vida de los que están aquí y de los que no están aquí. Bendito sea el Eterno por todos nosotros. Amén. Amén. Y, y les digo una cosa. Hoy también se cumple la redención en mi vida. Y ya les voy a decir por qué. Ya les voy a decir por qué es la liberación en mi vida. Vamos a ver qué le dice el Eterno a Moshe en el capítulo 6 del verso 1.、El、Moshe dice. Le reclama al Eterno, y el Eterno le está diciendo: el tiempo de la redención está cercano. Pero en el capítulo 6, del verso 1, miren lo que le dice el Eterno a Mochés. Elohim respondió a m verá, o s h i ahora verás lo que yo haré a Faraón porque con mano s fuerte s los dejará ir y con mano s fuerte s los echará de su tierra. Shemo 6-1. Lo leo otra vez. Elohim respondió a m o s h i ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano s fuerte los dejaré ir, los dejará ir y con mano s fuerte s los echará de su tierra. El Eterno le dice a Mochés, ahora vas a ver, voy a quitarlo, ahora vas a ver lo que yo haré con el Faraón. Es que él dejará ir al pueblo de Israel, lo dejará salir, lo dejará ir. Pero no solamente le, no solamente los va a dejar ir, sino que él mismo los va a expulsar de la tierra. De, Los va a expulsar. ¿Y por qué los va a expulsar? ¿Por qué? Porque no soportaba el faraón, no, ya no soportaba todas las plagas, todas las cosas que le estaban aconteciendo al pueblo. Y váyanse, váyanse, váyanse, váyanse, y llévense todo lo que ustedes quieran. Las mujeres se llevaron todas las prendas, todo el oro, se llevaron de Egipto. Pero váyanse, váyanse. Así fue lo que pasó. Ahí eso, es, eso fue la promesa que el Eterno le dijo a, le hizo a Mochín. No solamente, ahora verás, ahora verás, Shemot, Éxodo 6, 1. Verás lo que yo le haré al faraón. Qué increíble, ¿verdad? Verás lo que yo haré al faraón. Y no solamente los dejará ir, sino que los expulsará de la tierra. Bendito sea el Eterno. Bendito sea el Señor por tanta, por tanta misericordia, por tanta bondad, por tanto poder hacia su pueblo. Amén. Gloria a su nombre. Pero fíjense, dígale a que tiene a su lado, vi un bostezo por allí: somos pueblo elegido del Señor. Amén. Somos pueblo elegido del Señor por su gracia y por su misericordia. Por su gracia y por su misericordia. En esta parte, allí en esta p a r a c h a se da como especie de, del origen real del antisemitismo. El origen real del antisemitismo. ¿Y qué es el antisemitismo? Antisemitismo es todo lo que va en contra del pueblo de Israel. Todo lo que va en contra de Israel. El faraón, el, el pueblo de Israel, ¿qué le ha hecho al faraón? Nada. ¿Qué le ha hecho a Egipto? Nada. Más bien, ayudaba, ayudó al pueblo. De manera este, económica, de muchas maneras. Sin embargo, el faraón hace dos acusaciones contra el pueblo de Israel. Y allí vemos dos partes del antisemitismo. Vamos a ver cuáles son esas dos rápidamente. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Shemot 1.9. Y aquí el pueblo de, la, de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. La primera parte, la primera acusación dice que existe un pueblo dentro de otro pueblo. El faraón acusa a Israel de ser un pueblo dentro de otro pueblo. Mentira. Falso. Totalmente falso el faraón. ¿Por qué? Porque, porque lo dice él. él. Lo que quería era que, que el pueblo de Israel se asimilara a toda s la s costumbre, s a toda la, la, la cultura, para él poder tener el control absoluto de todo lo que estaba en Egipto. Ahora, un pueblo dentro de otro pueblo. Fíjense. Vamos a ver por qué nuestro pueblo no se asimiló. ¿Cuál fue la estrategia usada para que nuestro pueblo no se asimilara al, a la cultura y a la sociedad de egipcia? La vamos a ver en una respuesta muy sencilla, en cuatro partes. Número uno, para los que llevan nota, ¿por qué no se asimilaba? Número uno, Joseph, número uno, insistía. Con sus hermanos que se presentaran como eran, como son. Jose siempre insistió en que sus hermanos se presentaran como son: pastores de ganado. Pastores de ganado. Ellos vivían en la tierra de Goshen, Goshen, tierra abundante, fertil. Algunos amigos nuestros, y yo pienso que quizás del rabino, Han ido a vivir a Israel y habitan allá. Es una tierra donde las uvas son del tamaño de una piña, donde la fruta, el melón, el s e tamaño de una, de una patilla. Allí realmente todo se da porque es una tierra fértil, súper fértil, con abundante agua. Entonces, este pueblo vivía allí, nuestro pueblo vivía allí. Y, yo se le s insistía que se presentaran siempre como eran, como son. La Número dos, disculpen y gracias. La número dos, Jacob se encargó de que todos sus familiares, ojo, oído para, los, para lo que voy a decir, sus familiares, toda la familia de Jacob saliera y nietos salieran casados. Casados para la tierra de Egipto. Muy cuidadoso fue Yacote en esto, que todos salieran casados. ¿Por qué? Para que no tuvieran que casarse con ninguna persona o en un extraño en otro pueblo. Para que no hubiera una mezcla, para que no fueran asimilados. Bendito sea el Eterno. Los que están de novio. Los que se van a casar, ojo, mire, yo les, yo les digo lo siguiente. Si ustedes quieren pasar por la JUPA, no han pasado. Yo voy a pasar por la JUPA en cualquier rato. Voy a pasar por la JUPA con mi esposa. Pero los que están de novio, hablen. Hablen con sinceridad, con transparencia. hablen, Hablen verdades. Díganse todo lo que se tengan que decir para que no haya n medias mentiras, medias verdades, para que ese matrimonio realmente sea bendecido por el Eterno. Amén. Ese matrimonio, esa relación sea bendecida por el Eterno. Y lo tomo de aquí. j a c o se tomó la libertad, se tomó el trabajo de. Que toda su familia fuera, se fuera casada para el pueblo, casada, para que nadie se mezclara. Bendito sea el Eterno por esto. Y los que no tienen novia o los que no tienen novio, tengan mucho cuidado con esto: no, mezclar, no mezclarse, no dejarse llevar por las emociones, no, porque después las consecuencias son. Horrorosas. Las consecuencias son horrorosas. Y no hay lágrima. No hay lágrima que pueda callar esta situación. Número tres. Jacob se encargó de enviar previamente a Judá para que estableciera su hijo, su hijo de, de Jacob. e s t a b l e c e r a Midrashot, que son las Midrashot, instituciones educativas allá en, en Egipto. ¿Con qué fin? Es que realmente, mis hermanos, nuestro pueblo progresa y progresa y progresa es por la educación, la educación judía. La clave del éxito, la clave principal, la número uno de la prosperidad. De la abundancia de nuestro pueblo es la educación. Amén, Rabino. Así es. No hay otra. Es decir, sin educación no hay nada. Y、eh, Jacob se preocupó enormemente para que todo su pueblo estudiara, se,、eh, no perdiera、eh, su esencia de los estudios, de su cultura, de su sociedad, de todo lo que ellos habían aprendido. Y finalmente, la número cuatro, pero no es la menos importante: nuestro pueblo no se asimiló porque mantenía sus vestimentas, mantenía sus costumbres, mantenía sus, su lenguaje y, de paso, y de paso, sus nombres hebreos. Por eso no se asimilaron. Por eso no se asimilaron. Entonces, ¿de dónde saca el faraón esa acusación de que un pueblo dentro de otro pueblo? ¿De dónde la saca? Simplemente para sembrar cizaña dentro del pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. Porque mire, oiganme una cosa: oigan bien esto. Nuestro pueblo, con toda la cultura egipcia, con toda esa sociedad egipcia, con esa potencia egipcia. Lograr no asimilarse y mantener su propia identidad no era nada fácil y lo logró. Lo logró con la ayuda de q u i é n con la ayuda del Eterno, con la ayuda del Eterno, porque obedecieron. Esa es la primera acusación. La segunda acusación, de acuerdo a lo que dice el, el versículo, el pasú, que dice. es aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Shemot 1.9. Más fuerte que nosotros. El faraón dice, lo pueden leer, que nosotros, que el pueblo le s robaron su dinero. Que los judíos, los hebreos, se hicieron ricos a costilla de ellos. ¿Cómo va a decir eso? ¿O es que acaso perdió lo, lo, lo, lo, lo, la cabeza? Claro. Se olvidó de que Yosef hizo próspero a ese país, que lo salvó de la, del hambre, de la miseria y de la ruina. Se le olvidó todo eso. ¿Mm? Se olvidó de que Yosef ayudó al pueblo de Egipto. ¿Por qué el faraón no dice más bien: Oye, este pueblo es estudioso, este pueblo es trabajador, este pueblo es mm, mm, mm, economista? Este pueblo es a h o r a t i v o y de paso tienen visión de futuro. ¿Por qué no dice eso? ¿Les suena algo familiar eso? Es decir, siempre lo negativo, decir lo negativo, antes que decir lo positivo. ¿Mm? Pero no, prefirió decir lo negativo. Vaya la consecuencia para él. Mis hermanos, finalmente <coughs> quiero decirles. Que volviendo al, al capítulo a donde se hizo la promesa inicial, 3, 7, 8. ¿Sí? La lámina. Dijo luego Elohim, ya casi para finalizar: Bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores. Extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios aquí y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche miel, a los lugares del cananeo, del geteo, del amorreo, del fereceo. Del Heveo y del Jebuseo. s h e m o t 3, 7, 8. Bendito el Señor por, tu, por su palabra. El Señor le está diciendo a Mochén: Lo voy a, voy a sacar a mi pueblo y lo voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. La tierra de los cananeos, amorreos, ite, iteos, jebuseos, pereceos i titas están allí. El Eteo, del Eteo y Titas. Y yo le agrego otra cosa más allí. A la tierra de los Bella i c o s e o s Los voy a llevar a la tierra de los Bella i c o s e o s ¿Saben cuál es la tierra de los Bella i c o s e o s Como dice aquí. Tierra ancha. Tierra que fluye en leche y miel. Esta tierra, esta tierra que fluye leche y miel, y que seguirá fluyendo leche y miel, esta tierra, Bellacó, es es la tierra de los Bellacoseos. Ustedes no se imaginan, mis hermanos, con cuántas lágrimas, yo me puedo imaginar, con cuántas lágrimas, el rabino y su esposa constituyeron esta congregación. Pero también. Mi esposa, mi familia, con cuántas lágrimas buscamos una congregación como esta que fluyera leche y miel. Y esta congregación fluye leche y miel. Fluye leche y miel. Aquí no nos falta absolutamente nada. Ustedes no han sabido, ustedes no han sabido de ningún hermano, de ninguna hermana. Que se haya acostado sin cenar. Todos hemos sido bendecidos. ¿Por qué? Porque esta tierra fluye en leche y miel. Y esa tierra que fluye en leche y miel, tenemos que buscarla cada día en espíritu y en verdad. Yo alabo al Eterno por Bellacot. Es un aplauso, así como, famélico. Un aplauso fuerte.、Ajá. Digo, digo lo de las lágrimas que habrán votado la Rebexa y su esposo para constituir o para esta congregación, porque a nosotros nos pasó. Mi esposa, ¿saben qué? Estuvo seis meses en cama. Seis meses en cama. Y el Eterno hizo un gran milagro en su vida. ¿Y quién puede creer que ella, que está ya sentada, p u e d e estar ministrando ahorita acá? Con seis meses en cama, con no sé cuántas hernias discales y un nervio ciático destruido. Y ahí ustedes la ven. Y yo di gracias por ella, por mi esposa, porque una mujer, como dije hace rato, sabia, fuerte, virtuosa, una mujer que cree y tiene mucho temor al Eterno. Por eso alabo al Eterno. No, no ha sido fácil llegar acá, no ha sido fácil llegar a esta tierra que fluye leche y miel. Pero aquí estamos y aquí seguiremos hasta que el Eterno lo permita. s e i d y ella estuviera ahorita en otro lado. Pero como Mochés, el Eterno le dijo: Quédate y aprende. Y ustedes han visto cómo s e i d y Shelamín, cada día aprende y se introduce y tiene más temor al Eterno cada día. Por eso yo la oí, porque mi familia. Está alabando al Eterno en una tierra que fluye leche y miel cada día. ¡Hijat! ¡Venga, hijat! ¿Cómo lo ven ustedes? Quietecito, tranquilito, respetuoso con todo el mundo. Pero ese es un genio. Bendecido. Grandemente bendecido. Y por eso yo doy gracias al Eterno. Le doy gracias todos los días al Eterno por mi familia, por mi hija que está afuera. Que cada día más feliz, imposible. Y cada uno de ustedes tiene sus motivos personales por los cuales darle gracias al Eterno. Porque tienen salud, porque tienen vida, porque comen, porque tienen sus, su familia. Amén. Y porque también están en esta congregación donde fluye leche y miel. Piense bien y escuchen bien. Esta congregación a nosotros nos ha dado paz. Nos ha dado mucha paz. Y lo que nosotros venimos a hacer acá, es lo que hace mi esposa. Primero falla el sol que ella en venir acá. Primero falla la salida del sol que ella en venir acá. Nos ha dado mucha paz. Porque estamos convencidos, y de eso hay que convencerse plenamente. De eso hay que convencerse plenamente. De que esta congregación es nuestra y fluye leche y miel. ¿Cuántas Yo pregunto, ¿cuántas madres están aquí que representan a un pueblo? ¿Cuántos padres están aquí? Levanten la mano. Levanten la mano los padres y madres. Ahora p i e n s en lo que voy a preguntar. Si usted siente, si usted siente que con todo lo que hemos conversado esta, en esta mañana, No se siente identificado, no se siente pueblo del Eterno. Yo le voy a hacer un reto con toda sinceridad: levante la mano, porque hoy, hoy, hoy, que no se sienta pueblo, ojo, porque hoy es el día del gran milagro, donde a partir de hoy usted, va, usted va a sentirse pueblo del Eterno, pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio. Usted se va a sentir como Dios quiere que usted se sienta. No hay nadie. Baruch a c h i m Baruch a c h i m Ahora, todos los padres, todas las madres que están aquí presentes, yo quiero que nos reunamos o se reúnan como, como pueblo. Como pueblo. Pónganse de pie. Todos los padres. Con su, con su familia, con mi familia. Yo quiero ver a mi familia aquí. Den sonido, vénganse para acá. Abrásense, abrázense fuertemente. Venga, mi familia. Y los que no tengan la familia. Los que no tengan su familia, únanse a una familia. No se quede solo, porque somos pueblo del Eterno, pueblo de Dios, y no podemos estar separados el uno del otro. Vamos a orar. Bendito seas tú,、oh、Señor, por la gran misericordia, la infinita misericordia que tú has tenido para con nosotros de hacernos pueblo tuyo, de hacernos nación, de hacernos real sacerdocio, pueblo escogido para ti, pueblo escogido para ti. Señor, gracias. Porque tú nos elegiste, no nosotros te elegimos, tú nos elegiste a, nos, a cada uno de los que estamos aquí presentes para darnos vidas en Masía, s para darnos vidas, Señor, en nuestro libertador, en nuestro libertador, el que nos perdonó de todos nuestros pecados, de todas nuestras angustias, nos saca. Gracias, Eterno, gracias, Señor. Gracias porque somos un pueblo que quiere servirte en espíritu y en verdad sin poner obstáculos para ver todas las promesas que tú tienes para con nosotros. Gracias Señor por la vida de los, los que estamos aquí presentes y por la vida de los que no están Señor. Cuídalos, bendícelos, protégelos Señor, donde quiera que estén. Y ahora te ruego, Padre eterno, que tú, Señor, sigas hablando a cada uno de los corazones que están aquí presentes. Háblanos, Señor, a cada uno de nosotros, porque te lo rogamos en tu nombre. Y que nos mantengas unidos como pueblo, Señor, como pueblo unido en esta congregación que fluye mucha, pero mucha leche y miel. Amén. Amén. Un fuerte aplauso al Eterno. Shabbat Shalom, mis hermanos, pueden tomar asiento.